Escuchamos. Bueno, estamos muy preocupados. Por de pronto, muy preocupados. No sabemos qué, qué puede pasar. Y esperamos, digamos... En realidad, tiene, que, tendría que presentarse ante la justicia. Porque eh, el riesgo es que la arresten. No sé qué va a pasar. Por eso estamos seriamente preocupados. Y no podría, no podría decir mucho más, porque realmente... Tiene mucho apoyo de, de parte de los militantes, de, de, los, de algunos partidos, pero no, no sé, no sé realmente, porque tenemos el otro ejemplo, el de Milagros, que hace tanto ya que está encarcelada. No, no es lo mismo, ¿eh? Absolutamente no es lo mismo. Pero eh, es, están sucediendo muchas cosas. Y yo tengo miedo... Miedo que pasen cosas más graves. ¿Por qué eh, cree este que se tendría que haber presentado a la justicia? Porque todos los ciudadanos deben presentarse ante la justicia si la justicia pide que se presenten a dar un aporte, una declaración. Yo diría que también Macri. Eh, de alguna manera, está en una situación de que no se ha presentado. Bueno, eh, esperemos, vamos a ver qué pasa hoy. importante, hoy, mañana. Y espero que no la resten, pero el, el es tema, una incógnita. El tema de un y creo que policial. hay provocaciones por los dos lados. Si sí, tengo que decir la verdad, de los dos lados hay provocación. Entonces, ¿qué, ¿qué puede pasar? Yo lo que no quiero absolutamente es sangre. No quiero que vuelvan a pasar cosas, tragedias como las que hemos vivido. Y desgraciadamente... La historia nos enseña que aprendemos poco de la historia. Eso es una reflexión de una persona vieja. Y, y es verdad. Y bueno, eso es lo que te puedo decir sobre eso. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo analiza lo que está pasando con los juicios? Esta preocupación que. Hay? Ah, bueno, ahí estamos poniendo, poniéndonos ¿eh? muy. Tenemos, poni ahí nos estamos uniendo mucho, poniéndonos firmes y que aceleren, que hagan más rápido. Eh, La justicia se ha movido, hay muchas personas que están arrestadas, hay algunos que pasan o quisieran pasar de la cárcel común a una cárcel en su propia casa, eso no nos gusta mucho, es, hay tantas cosas que son como pendientes, son compromisos pendientes de la justicia. Nosotros, ninguna de las madres, ninguno de, de los familiares, nadie se hizo justicia por sus manos, esto es fundamental. Hemos confiado en la justicia. La hemos esperado durante años, eh, con vaivenes. Eh, yo después hablaré más de este asunto. Eh, eh, yo soy italiana, eh, tengo una historia, además, otra historia. Eh, y eh, hemos sido un modelo. Hasta ahora, en el último periodo, hemos sido un modelo de justicia. Eh, mucho mejor, diría yo, que en otros países de América Latina, donde fue un poquito menos, hay también. Pero, eh, nosotros, pero tenemos que seguir siéndolo. ¿En este periodo político sigue confiando en la justicia? Y yo sigo confiando en, la, en que la justicia acelere todo esto, porque falta hacer mucho, hay muchas, hay muchas. Por de pronto, el, la, la mega causa ESMA, Que es una, digamos, muy simbólica. Además, hay muchos, hay muchos, eh, eh, hay muchos represores, hay muchos acusados, hay muchas historias ahí, inclusive la no, que me daña a mí. Y va, va muy lento, va muy lento. Y, y estamos necesitando que, que se acelere. Ahí estamos todos unidos. Ahí estaba la palabra de Vera Vigevani de Jarach, que es una madre de.